Muy bien, aquí estamos, queriendo hablar de economía contigo. Bueno, una semana tranquila a medias, por llamarlo de alguna forma, con algún anuncio tranquilizante a media también, así que estamos todos a medias. en a realidad, ver, a ver, <ríe> Bueno, en primer lugar, la, la noticia de la semana creo que fue el, fueron los anuncios de la flamante ministra de Economía de Argentina, que todo el mundo estaba esperando. Se realizaron el día lunes. El día lunes siempre es un día muy especial para... Eh, los eh, la, los funcionarios a cargo de la economía, de, de distintos eh, eh, oficinas de economía de los gobiernos, por un motivo muy sencillo es el arranque de semana y marca un poco la pauta, eh, salvo que haya algún shock, de lo que va a ser la semana. Entonces eh, fue ideal efectivamente eh, escuchar a la mini, nueva ministra de economía argentina con los anuncios de que podemos esperar eh, para los próximos meses. Entonces eh, honestamente a mí me asombró porque se dirigió un público que no es el público habitual político partidario, claramente el mensaje fue dirigido al mercado, todos sabemos muy bien el perfil de, de la actual ministra de economía argentina, no es muy pro mercado, y bueno, todos esperábamos a ver qué iba a pasar, ¿Qué, qué le va a decir al mercado a alguien que no le gusta mucho hablar con el mercado mm. o este intercambiar conceptos con el mercado, bueno, El lunes le vimos la cara amable, digamos, a la nueva ministra de Economía, por llamarlo de alguna manera, porque tranquilizó los mercados. Efectivamente, el lunes el dólar blue, el paralelo, eh, se dejó de subir, bajó algo, no mucho, pero eh, no siguió subiendo, las, las acciones y los bonos argentinos pararon de caer, que eh, habían caído fuertemente desde el momento de la renuncia del anterior ministro Guzmán, Lo cual implicó, yo no diría un espaldarazo, pero por lo menos una tregua del mercado financiero al nuevo gobierno económico argentino. Porque lo que dijo es lo que el mercado quería escuchar. En primer lugar, mencionó que perdón mencionó que va a eh, trabajar en pos de un equilibrio fiscal. Esto al mercado le encanta escucharlo, después veremos si pasa o no ocurre, pero es algo que el mercado siempre... Eh, escucha con buenos oídos eh, al mismo tiempo no mencionó cuáles son las principales medidas por las cuales eh, se va a llevar a este equilibrio fiscal eh, mencionó dos o tres puntuales, una de ellas es unificar la caja de pagos del gobierno es algo que en la práctica más que reducir el equilibrio fiscal lo que genera es un, un deterioro de la liquidez en cuanto al pago de las deudas del Estado, o sea, hace más difícil cobrar, es un poco ese razonamiento, se paga con más lentitud. Eh, habló también de una segmentación de tarifas, de las cual ya el, el anterior ministro había trabajado, para eliminar algunos subsidios, eh, hoy en día las casi todas las tarifas argentinas tienen subsidios, y bueno, la idea un poco es aquellos que los, los pueden pagar, a que pueden pagar las tarifas, que se les, les eliminen el subsidio, Y yo te diría que muy poco más, ¿no? o sea, con muy poco el mercado se tranquilizó. El otro elemento que sí nos interesa viene por el lado de que el tipo de cambio se va a mantener, un sistema de control de cambios y tipo de cambio múltiples que hoy tiene Argentina vino para quedarse, habló de que en realidad es porque la situación económica internacional es de desequilibrio, estos fueron los términos que utilizó, lo cual, más allá de aproximaciones a la realidad, muchos países que también estamos enfrentando esa situación de desequilibrio entre comillas internacional, no tenemos los controles y los cepos cambiarios que tiene Argentina, pero bueno, eso quiere decir que el sistema se va a mantener y que al mismo tiempo la tasa de interés nominal va a ser eh, positiva, o sea, lo que pagan las colocaciones bancarias, más que nada la del Banco Central, las letras de tesorería del Banco Central van a pagar por encima de la inflación Un dato no menor, que si bien se ha reiterado en los últimos anuncios, el anterior ministro de Economía nunca llegó a concretarse. Y simplificando digo, ¿por qué es tan importante esto? Porque ese es un freno importante a la inflación si se logra concretar. Inflación que quedó afuera de los objetivos mencionados por la propia ministra. Argentina es uno de los países que tiene inflación más alta en este momento en el mundo, supera el 60% de difícil contención, porque además está en un ambiente mundial en donde es inflacionario, nosotros tenemos una inflación cercana al 10%, Estados Unidos también, Europa también, entonces es difícil controlar algo cuando en el mundo entero los países más prolijos, por llamarlo de alguna manera, tienen dificultades en eh, controlarlo. Y finalmente mencionó que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional se va a mantener en todos sus términos, de ahí un poco los objetivos Eh, fiscales que mencionábamos originalmente. En pocas palabras, eh, mucha mucho mensaje eh, acorde a lo que se quería escuchar, muy poca medida concreta. El, en finanzas siempre decimos el diablo están los detalles, vamos a ver cuáles son los detalles cuando se empiecen a concretar. Más que nada es esas generalidades como tipos de cambio y, este, y tasas de interés. En la práctica está por verse, por lo pronto yo te diría que empezó bastante bien, los mercados repito, reaccionaron bastante bien, dijo lo que la, el mercado quería escuchar esperemos que de aquí en más empiece a hacer lo que los mercados quieren que haga y de esa manera Argentina se empieza a encaminar por lo menos a un, a un algo parecido a lo que puede ser algo de estabilidad palabra que en la economía argentina lamentablemente es muy poco frecuente, así que Vamos a ver qué pasa en las próximas semanas, Jorge. De todas maneras, saquemos lo bueno. en Lo peor que podíamos pensar, que es una guerra frontal al mercado, por lo menos del discurso de este lunes este no apareció. Y eso no es menor, dadas las este, expectativas que algunos comentaristas en esta materia de economía habían manifestado los días anteriores. Así que esperemos los, los datos concretos, las acciones concretas. Por el momento el comienzo no fue malo. Hoy el título de Clarín dice que eh, los gremios kirchneristas ya arman marchas anti-Batakis. Sí, bueno, eso es una buena noticia, por lo menos para los mercados. Es otra señal de que las cosas, bueno, no están tan desordenadas eh, de aquí a futuro como este, como se esperaba originalmente. Vamos a ver este concretamente si no se cede, si en realidad se habla una cosa y se hace otra vamos a ver en los próximos semanas la, las acciones concretas de, de la nueva ministra bien pero eh, es lógico pensar que los gremios kirchneristas estén contra las medidas de la ministra de economía y lo que pasa que, que así como te, yo te comentaba que los mercados esperaron lo peor para el lunes creo que los aliados más afines al kirchnerismo esperaban otra cosa a escuchar el lunes y no la escucharon. No se puede silbar y comer bofio al mismo tiempo. Uh -huh. La ministra le dirigió el mensaje al este al mercado, no a los sindicatos, en los sindicatos no les gusta estos conceptos. Va a tener que tener mensajes hacia eh, los sindicatos que se pongan un poquito más alineados. Y ahí va a estar un poco, quizá nos sorprenda Jorge y tengamos una ministra de economía con muchísima cintura que sepa lidiar en un país muy complejo este como es lo es argentina eh, mauro y para uruguay todo esto ¿qué le resulta mira por el momento yo te diría eh, de standby o sea eh, observación en el sentido de que no hay un cambio violento para un lado o para el otro ni para bien ni para mal en, eso no es menor en argentina porque las cosas podrían haberse empeorado mucho más y yo tenía mis serios temores de hecho lo comenté la vez pasada Que se apriete todavía más desde eh, de, como algún mensaje que se, se lanzó en su momento. El turismo emisor es malo y por consiguiente está malo que los argentinos vayan a hacer turismo a otros lados del mundo. Bueno, ese tipo de mensajes no apareció en el discurso del lunes. Yo todavía, repito, me gustaría ver las medidas concretas eh, para ver hasta dónde tenemos que preocuparnos o no. Por el momento no hay novedades en el frente. Eh, que el Blue esté a 272 pesos y el riesgo país haya llegado al récord, como se dice hoy también, ¿no es una no es una señal, por lo menos, que pueda preocupar? Bueno, yo te diría que ese es el inicio de la gestión. Eh, no, a ver, a tomar un equipo que está en la última posición de la tabla de fútbol de posiciones, y tomar el equipo ahí como director técnico tiene dos riesgos, el primer un riesgo y un gran, perdón, un riesgo y una gran posibilidad. El riesgo es que termine descendiendo. Y la gran posibilidad es que con alguna medida empiece a levantar un poco la tabla y el técnico sea el que salvó al equipo. Acá pasa exactamente lo mismo con la ministra. Agarra la situación en un momento muy crítico. Si con algunas medidas logra por lo menos salirse de la situación muy incómoda que está, puede terminar siendo La gran salvadora, algo que ya tenemos antecedentes en Argentina, el caso Cavallo en los 90. Ahora, si no hace nada, y bueno, ya se estaba yendo al descenso también. No podemos echarle mucho la culpa. Yo creo que los mercados lo que están diciendo es estamos esperando las medidas y por consiguiente esperamos lo peor. Repito, lo del lunes no fue nada malo. Vamos a ver qué pasa con las medidas concretas. Bárbaro Mauro, seguiremos monitoreando esta situación. Hablamos el miércoles que viene. Sin duda, Jorge. Buena semana para todos. Igual para ti. Gracias por todo. Chao. Fre Frecuencia abierta.